Bueno, hablábamos recién en la apertura eh, que sin haber asumido pero ya con eh, el resultado del ballotage eh, puesto eh, el eh, presidente electo Javier Milei eh, arrancó con su séquito de seguidores y seguidoras, arrancó con los tapones de punta eh, frente a lo público ya anunciando eh, privatizaciones en sectores eh, muy caros, eh muy queridos para la para la gente como pueden ser ipf la televisión pública, eh, Radio Nacional lo hemos hablado hace minutos eh, Eh, nada más quienes eh, ya han sacado, eh, un, no un comunicado, sino un hilo de tuit eh, de parte de su secretario general eh, avisando y advirtiendo que van a salir en defensa de cada puesto de trabajo, eh, son ATE y la CTA Autonomia. Para poder charlar un ratito eh, sobre esto, estamos con su secretario general eh, a nivel provincial, con Oscar El Coro de Izaz. Oscar, ¿cómo andás? Buen día día, secretario general de la CTA. ¿no? De la, la CTA la Auto, no. Sí, sí, sí, a la, a la CTA. De la, a la Nacional, digo, Para no... Tal cual. Claro algo que merecidamente está... Trabajando. Sí, me, me, mezclé las dos cosas y ¿eh? te pido, pido perdón en esa. No, eh, no. Oscar, bueno, igual más allá de, de, de, del puesto eh, a, a nivel provincial y demás... Eh, Eh, digo, de ATE o de lo que fuere, digo, un referente de la defensa de los derechos eh, de los trabajadores eh, estatales, eh, no solo en la provincia, sino en todo el país, eh, y con un panorama bastante complejo, ¿no?, de acá en adelante. Siempre cuando los panoramas son complejos merece arrancar la reflexión con algunos principios, y si me lo permitís voy a, a plantearlos. Obvio. En primer lugar, soy profundamente respetuoso de la voluntad popular en segundo lugar, los límites de la democracia se resuelven con más democracia. De hecho, eh, nosotros peleamos la clase trabajadora para recuperar la democracia de manos de la dictadura, de esa dictadura feroz que nos la negó por varios años. Y en tercer lugar, estoy convencido que el camino que toma Javier Milei no va a resolver los graves problemas que tiene la mayoría de nuestro pueblo, sino que los va a empeorar porque yo estoy convencido que de esta crisis generada por el neoliberalismo, el socio de Javier Milei y profundizado por la pandemia, se sale con soberanía, con trabajo digno y con producción nacional, con un Estado presente que garantice la salud, la educación, las políticas de niñez y que intervengan la economía para que cuatro vivos no se la sigan llevando como se la llevan por el Paraná, con el tema litio, con el tema oro y tantas otras cosas más. Quizás, paradójicamente, parte del electorado que votó a Milay lo hizo castigando a un gobierno, el que se está yendo, que por largos tramos no trabajó para que sucediera eh, el hecho de que el Estado interviniera para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo y donde sí se trabajó, como el caso de la provincia de Buenos Aires, a pesar de las dificultades, se trabajó para mejorar las condiciones de vida, el premio fue evidentemente el respaldo electoral. Pero bueno, el resultado electoral, del cual yo soy absolutamente respetuoso, eh, pone expectativa en mucha gente, en políticas que va a mi entender van a empeorar seriamente las condiciones de vida de nuestro pueblo, van a entregar las áreas estratégicas del Estado capaces de generar recursos para que vivan mejor nuestros compatriotas, va a generar despidos, va a generar quiebra de las pequeñas y medianas empresas y productores, eh, y va a quedar el país en mano y su riqueza en manos de las multinacionales, que son depredadoras de la riqueza y le importa muy poco su población. Con esto no estoy cuestionando a los votantes, en no todo caso entiendo. nos remitiremos a ver por qué eh, parte de, la, de nuestro pueblo que votaba tradicionalmente al campo nacional y popular, este hoy votó esta experiencia, eh, que es lo que no se hizo, digamos. ¿no? Pero también quiero decir que ese consenso va a durar un tiempo, porque la mayoría de nuestro pueblo, aún los que votaron a mi ley, un gran número de los que votaron a mi ley, votaron por vivir mejor. Y cuando vean que esas políticas no lo llevan a vivir mejor, eh, ese consenso se va a retirar y luego se va a transformar en conflicto social. Esto es así, ha sido siempre en la Argentina. Ahora hay un tramo donde la, la expectativa se mantiene y ese tramo lo va a aprovechar el gobierno nacional, por un lado para ilegalizar todas nuestras luchas, tratar de reformar las leyes de tal manera de, de ilegalizar cada uno de los derechos que tenemos de defender eh, todas las cuestiones que hacen a los trabajadores y trabajadoras. Y por otro lado avanzar, ya lo dicen, en la reforma laboral sea, aumentar el nivel de precarización, pero por ley, eh, avanzar sobre la reforma del Estado, solamente dejar las áreas que garantizan moldear un Estado al servicio de las multinacionales, y, este bueno... Y la amenaza permanente del achicamiento implica la amenaza de despidos. Ante eh, eso, nosotros vamos a defender la fuente laboral, como lo hicimos siempre. Eh, Oscar, más allá de la resistencia en la calle, ya desde la CETA Autónoma, que nuclea el gremio estatal eh, más importante del país, como SATE, eh, digo, ya pensaron en empezar a, de, en a sentarse eh, con diferentes diputados y diputadas eh, para plantear una resistencia también legislativa eh, a la posibilidad de que ingresen este tipo de proyectos de ley, de ley Eh, para poder cambiar eh, lo, la, las leyes laborales? Mira yo creo que hay que construir unidad en, con todos los sectores, con todas las centrales, con todos los gremios, con todo el arco político que tiene representación institucional y que no lo tiene, para evitar que en este año que viene eh, dañen aún más a la sociedad con políticas que apunten a, a concentrar más riqueza en pocas manos. Pero a su vez hay que plantearle propuestas a la sociedad. O sea, tenemos que resistir en unidad, pero también tenemos que tener propuestas que indudablemente no tienen que ir con el eh, por el medio de esta crisis. Tienen que eh, plantear con mucha claridad el horizonte de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Eh, me parece que resistir y generar propuestas nos va a poner en un tiempo no lejano eh, en capacidad de ser nuevamente una alternativa para los argentinos y argentinas. Porque nuestro pueblo, aunque hoy es difícil para algunos verlo, es un pueblo de lucha, es un pueblo solidario y es un pueblo que busca. Por eso digo, no hay que depositar en nuestro pueblo las consecuencias de un gobierno como el que asume en diciembre. En todo caso, eh, hay que pensarse, y no para flagelarse, yo quiero que es de cuarta empezar a echar culpa al otro día de una derrota, sino pensar cuáles fueron las limitaciones y los errores que se cometieron en el proceso anterior que hicieron posible que un personaje como este tenga legitimidad en las urnas. Corregir eso, plantearse como alternativa eh, ante la sociedad y construir la resistencia para que hagan el menor daño posible al hombre y la mujer de a pie, me parece que son las claves en este tiempo que vive eh, esa resistencia se tiene que ver en las calles eh, digo y, te, y pongo un ejemplo claro en donde ATE eh, sí tiene una injerencia que es ansés eh, no digo la, la, la evidente eh, nueva directora o que va a ser nueva directora eh, de anses cae en ese lugar evidentemente para generar un recorte eh, y un, un achicamiento eh, de ese sector digo esa resistencia de trabajadores y trabajadoras de anses se tiene que ver en la calle Eh, se tiene que ver por todos los mecanismos que sean necesarios que obviamente nos ampara la Constitución Nacional, porque además hay una falacia uh -huh. eh, de que nosotros no tenemos legalidad y demás. La Constitución Nacional ampara la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, amparados en la, en la ley madre, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance eh, para evitar que el voto de la mayoría que tiene que ver con vivir mejor se transforme en políticas que eh, empeoren las condiciones de vida y en este caso de los estatales del país. Estamos hablando con Oscar de, de Izazi respecto de las primeras reacciones ¿no? en el marco de esta denominada resistencia. Oscar Claudio lo saluda. Y más allá de que todavía no, no se ha anunciado, ni mucho menos, también en clave esto que nos decía recién de la representación y que incluso ATE en su momento tuvo que esperar no una resolución de la Corte Suprema respecto de, de la personería y la representación para la paritaria, ¿también tiene cierta expectativa con que pueda generarse una intervención? Con esa posibilidades el programa de gobierno lo dice claramente el programa de gobierno lo dice claramente plantea la reforma de la ley de asociaciones y fiscales plantea la modificación de los convenios colectivos de trabajo en el estado el programa de mi plantea limitar al extremo el derecho de huelga o sea hay una batería de medidas legales que quieren construir que apuntan a tratar de neutralizar la resistencia que que se va a dar cuando apliquen políticas que terminen con despidos, con achicamiento de las políticas sociales, de la salud y de la educación. Entonces, eh, el hay todo un andamiaje jurídico que ya lo plantea el programa, que eh, apunta a, a limitar eso, o sea, no tengo ninguna duda. Eh, pero la Constitución Nacional ampara las iniciativas de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pensaba también ¿no? en una suerte de, de, de déjà vu, esto bate ya lo vio, ¿no? Cuando se hablaba de, de la grasa militante, ¿no? Que estuvieron ahí rápidamente en la calle, digo, esto no no deja de ser llamativo, pero tampoco es nuevo, ¿no? Estos embates contra el sector público, mar, marcándolo, digo, tan solo como un gasto. Sí, no deja de ser nuevo, pero creo que el nivel de virulencia que le quiere poner Milley quizás sea novedoso, quizás sea novedoso también digo, en el marco de lo que fue el, el discurso de, de, de Asunción, si se quiere, de, de, de Milay, y habló, ¿no? Dentro de la ley todo, fuera de eso nada, digo, también lo entienden como una suerte de de presión para sí. evitar justamente que para estén en la calle. Faseó cínicamente a Perón, eh, diciendo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero cuando Perón decía eso, eh, hola, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. sí perfecto. Sí, eh, estaba en la constitución del 49 que garantizaba los derechos sociales una constitución de avanzada cuando mi ley dice eso es pensando en la reforma laboral, en limitar el derecho de huelga en limitar eh, la capacidad del estado para financiar salud, educación, lo hace desde el costado de una ley que garantice la impunidad para los poderosos, esto es lo que creo yo que va a suceder la verdad que ojalá me equivoque creo no equivocarme Eh, y, y paradójicamente lo digo con absoluto respeto a, a la voluntad popular, por eso digo que es urgente ver qué es lo que pasó para que nuestra parte de nuestro pueblo... Eh, definea el consenso electoral electoral para estos personajes ¿no? eh, hay una coincidencia en esto que decís Oscar con diferentes eh, dirigentes bueno ayer Juan Grabois también decía algo muy parecido a lo que venías diciendo a lo que venís diciendo vos esto de no enojarse con el electorado revisar y plantear una resistencia eh, proponiendo cómo hacer para generar un país eh, mejor digo crees que pueden encontrarse esas coincidencias para empezar a caminar la calle eh, aún más fuerte de acá en adelante y Sí, claro, yo creo que sí, tengo profunda fe, si no me, me voy, digo, yo tengo... Insisto, nuestro pueblo, a pesar de lo que hoy parece para algunos es un pueblo de lucha, que busca y es profundamente solidario. Creo que se termina una etapa en la Argentina, creo que hay que volver a las mejores tradiciones del movimiento popular, eh, ser protagonistas de la política, el conjunto de la militancia... Eh, poner horizonte a mejorar las condiciones de vida de la gente. Si el peronismo está en la memoria colectiva de nuestra gente, eh, es porque se transmite de generación en generación, no por los libros, que hay libros que son muy buenos y los invito a leerlo pero no es por eso, es porque el abuelo le dijo al padre, el padre le dijo al hijo que por primera vez tuvo una vivienda, por primera vez tuvo trabajo digno, por primera vez tuvo aguinaldo, por primera vez tuvo vacaciones, por primera vez votó la mujer. Son las cosas concretas que benefician al hombre y la mujer de a pie. Esto no sucedió en gran parte del Gobierno Nacional y entonces el pueblo penalizó en parte, porque también hay que decir lo que penalizó en parte, y eso hace que eh, también nos cabe, eh, la reflexión a nosotros eh, como para eh, ver que se corrige y con qué se avanza. Insisto, no quiero eh, poner a ningún pato la boda, eso no sirve para nada. Eh, creo que lo que sí tenemos que hacer es reflexionar, pero... Eh, Hay una crisis de representación del campo popular eh, con el hombre y la mujer de a pie que fue capitalizada por lo peor de la concentración económica. Nos queda a nosotros resistir y revisar esa crisis de representación, por qué sucede, corregir y ir de nuevo en busca de nuestro pueblo que, insisto, es un pueblo de lucha. Eh, Oscar, las últimas dos, agradeciéndote, la, la generosidad nos ha atendido. Eh, una, el hecho, digo, viviste en los 90, fuiste uno de los que estuvo eh, enfrentando la, la crisis eh, de aquellos años, eh, digo, el hecho que aparezcan dentro de, eh, de los nombres que van a ocupar cargos en los ministerios, eh, Roque Fernández, Carlos Rodríguez, eh, tipos de lo peor eh, del neoliberalismo de los 90, eh, digo, hacen que abramos los ojos más fuertes. De lo mejor del neoliberalismo de los noviembre. Claro, claro, de lo peor para, peor para nosotros. nosotros. Sí, lo peor para nosotros. Claro. Este, no, reafirma un camino. Reafirma un camino. yo A mí no me sorprende. Me sorprendería si si aparece Walter Correa de Ministro de Trabajo. Sí. este eh, No, no me sorprende. es este eh, Va en línea. Va en línea. Están dispuestos a un nuevo cambio estructural en la Argentina. Y bueno... Eh, habrá que resistir y mostrarle otra salida a nuestra gente. Eh, y la y la última, bueno, re recién leíamos que eh, que el CIPREVA llamó de urgencia a diferentes asambleas eh, en el día de hoy, a partir de las primeras declaraciones que hicieron eh, algunos de los referentes de la Libertad Avanza. Eh, en el caso de, de ustedes, ¿tienen pensado empezar eh, a traccionar asambleas en los puestos laborales para empezar a ver de qué manera eh, se, re se resiste desde adentro? En minutos se reúne la conducción nacional de ATE, Estoy acá en nacional y decidiremos los pasos a seguir para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras y la fuente laboral. Eh, te, te voy a agregar una más. ¿La reunión tiene que ver con lo que pasó el domingo? Sí, claro. Sí, bien, sí. bien, bien, bien. Eh, Oscar, te agradecemos muchísimo la el, el contacto, como siempre, abrazo inmenso Abrazo grande, saben cuando que es un placer atendernos. Igualmente, abrazo grande Ahí pasaba a Oscar El Colo Disassi, secretario eh, de la CTA Autónoma a nivel eh, provincial, contándonos cómo vienen, preparándose la resistencia a nivel... Eh, Claudio le decía, me parece que una de las preguntas eh, que, que le hacía Claudio, interesante, esto de digo bueno, ya lo vivieron esto sí. eh, digo cuando hablamos de la grasa militante hablamos de María Eugenia Vidal y de lo que fue el embate eh hacia Eh, los trabajadores estatales pueden estar en un creos o en UPCN digo que son los dos gremios mayoritarios de los trabajadores estatales eh, digo más allá de eso eh, digo lo que fue el embate del gobierno provincial hacia los laburantes eh, del estado veíamos acá el teatro auditorio me acuerdo en aquellos, en aquellos años con banderas colgadas de los lugares para sí, sí. Eh, el, el, los despidos y demás ahora se viene lo mismo por a nivel nacional en provincia eso es, es un me enjunje raro lo que vamos a tener Mar del Plata porque vamos a tener el gobierno municipal de un color el gobierno provincial de otro y el gobierno nacional de otro y eh, hasta ...sin eh, avalar lo que hizo... Eh, ...digo, esa está entendible... ...la declaración de Guillermo Montenegro... ...diciendo, bueno, veremos, la gente votó diferente... ...hay que apoyar, ver cómo aguantamos... ...a Millet y bla, bla, bla, bla... ...digo, porque necesito un acompañamiento de alguien... Eh, ...para poder mantener las cuentas... Eh, ...de acá en adelante... ...algo similar que va a pasar a nivel... Eh, ...provincial, veremos qué es lo que sucede... Eh, ...digo, me parece que el título... ...de la nota tiene que ver con lo que acabo de decir... ...en el cierre, estoy ingresando a ...en este momento... Hay una reunión de la conducción a nivel nacional eh, para ver de qué manera empezamos a trabajar con la resistencia eh, ante los embates ya anunciados. Digo, esto no es que estamos haciendo futurología ni mucho menos, sino que ya anunciado por parte de la Libertad Avanza en los trabajadores y trabajadoras del Estado.